Ficha de datos de Judith Reyes. Información personal. Nacimiento 1924. Ciudad Madero, México. Fallecimiento 27 de diciembre de 1988. Nacionalidad mexicana. Información profesional. Ocupación, música, compositora y periodista. Movimiento, corrido y canción protesta.